ratito, cuando vos arrancabas el programa y toda la reseña de lo que había ocurrido ayer por la noche en la Liga, sí. eh, terminaba el entrenamiento del de, de equipo de Jerónimo Treza con algunos libres, con algunos tiros de la mitad de la cancha, con alguna apuesta también en el medio, y, y todo en condiciones, sin lesionado por parte de los dos equipos, una contractura eh, de Diego García Merlo, pero que le va a permitir jugar en el juego de hoy en la noche, realmente apasionante, en una cancha gallego que además ha vivido allá por... Eh, bueno, hasta 2002, 2003 la temporada 2002, 2003 aventuras sí. en el torneo nacional de ascenso y hoy, con el empuje de mucha gente trabajando eh, desea volver como naturalmente también desea volver la, la asociación italiana de charata con el gran desafío de ganar acá, en esta cancha, que solamente ha podido ganar un solo equipo a lo largo de, de la 29 presentaciones que jugó Indú. Está muy en bien, está muy bien, está muy bien. Está nublado, fresquito, lindo, para andar en una remerita de manga corta, por aquí por resistencia. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, está Matías Traversa en la cancha de Indú, en el estadio de Hindú, esta noche, 9 de la noche, Mati, ¿no? 9 de la noche, pantalla de Deporte B, con los relatos de Juan Martinich, estaremos con Melisa Gurevich, quien les habla, eh, contando esta bonita historia que nos van a regalar Induclo de Resistencia y la Asociación Italiana. De ahí está, aquí. por Deporte B, 9 de la noche, Matías sí, Traversa, señor. Juan Martinich, Melissa Gurevich, ahí estarán con el quinto punto definitivo de la serie. Y Nosotros nos vamos a otro sector de la República Argentina. Eh, calculo que caballito, no estoy muy seguro, pero bueno, le voy a preguntar. Matías Andes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿El caballito es? Caballito, sí. Caballito. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Descansaste? Eh, algo, la verdad que me, me dormí muy tarde anoche y yo también me levanté tarde. Pero... ¿Han jugado un gran partido? Sí, la verdad que venimos jugando una, una gran serie, me parece. Eh, y anoche en casa, sí, la verdad que creo que fue de los mejorcitos de los partidos que hemos jugado. Porque... Sacando el primer cuarto este, que que lo perdieron 22-13, después eh, han hecho un, una gran producción en el segundo, lo empardan, eh, se van también en un partido obviamente y una serie que está muy pareja contra un gran equipo como gimnasia que juega muy bien al básquet, y entran al último cuarto y meten un último cuarto con ganándolo 25 a 16 con muy buenas producciones, este, Lucas Fajiano jugó bien todo el partido. Eh, Pedro Calderón fue doble doble figura jugó un gran partido Pedro Calderón vos aportaste en puntos, rebotes este, tapas, pelotas recuperadas eh, estuvo muy bien también Ramírez Barrio en, en general eh, para ganarle a Comodoro tiene que funcionar muy bien el equipo, ¿no? Sí, primero ahí coincido con vos que me parece que, que Gimnasia es un gran equipo y que juega muy bien al base, me parece que es el equipo que mejor juega en cuanto a conjunto. Y, y para ganarle hay que jugar de la misma manera, tenemos que estar eh, eh, los cinco en la cancha enfocados. Por suerte en estos tres partidos eh, han ido apareciendo los diferentes jugadores, ¿no? no siempre el mismo. Entonces ahora también de que, de que estamos todos metidos. Y con respecto al último partido, sí, me parece que el último cuarto es donde sacamos muchas diferencias. Sobre todo, me parece que eh, defensivamente eh, estamos muy bien. Estamos tratando de, de cortar ese buen juego... ...que lo caracteriza a Gimnasia... ...entonces por ahí cortándole esa circulación... se el desayuno más difícil llegar al aro con claridad. Es como que lo pusieron incómodo, ¿no? Como que les cuesta por ahí meter la pelota... ...está muy bien Pedro en defensa... ...están defendiendo... ...obviamente que en algún momento se... se ...Clamsi convierte... ...porque es un gran jugador... ...pero están defendiendo muy bien ese pick and roll central... Este, que juega y que cae muy bien en la pintura, están llegando las ayudas, vos te estás arreglando muy bien con, con Federico Aguerre en, un, en varios pasajes del partido, eh, por ahí liberan un poquito más el gol de Jatman para recostarse este, dentro de la zona de la pintura y congestionar ahí, pero me parece que hay un plan inteligente y hay, hay varios factores Fundamentales que hacen que, que Boca en defensa esté muy bien y que pueda después en el otro, en el canasto donde hay que atacar, este bueno, sacar la ventaja, ¿no? Sí, mira, como empezaste, me parece, hablaste de Pedro, me parece que Pedro está teniendo una serie increíble, me parece que es el mejor momento de él en el año. Y después hablaste un poquito por ahí de, de, de la manera, del plan que, que tenemos nosotros. Eh, yo digo que siempre el plan está muy lindo cuando la ejecución es. Al 100%, sale? claro. No, cuando, y cuando la ejecución es al 100%, porque por ahí tenés un plan increíble y no lo ejecutas bien, o al 80% y no te sale. Claro, claro. Con, contra equipos como Gimnasia, tenés que tener un buen plan y, y ejecutarlo al máximo. De hecho, me parece lo que es lo que estamos haciendo, tratando de, de dejar a Gimnasia en, en scores bajos y van a anotar siempre, pero tratamos que, que nos anoten no por. Por donde se sienten cómodos ellos, acordarle las fluidez que tienen y, y mandarlo siempre al, al plan B de su sistema. En la zona sur, por lo menos, es la serie con más bajo goleo, parejo, de los dos equipos, pero la sumatoria por ahí puede eh, eh, ser un poquito más alto que, qué sé yo, que, que algún partido que se pudo haber dado, como el de anoche, entre Kemi y Argentino, porque un equipo hizo 59 puntos nada más. Pero, digo, en, en la diferencia entre. entre Gimnasia y Boca es en score parejo Y es cortita Fue en el primer partido de 8 Todo el partido fue de 8, 10, 12, 6 3 en un momento Después vino a guerra, metió un triple este, lo, lo destraba ahí El segundo de ustedes, 64 a 62 El tercero eh, El de anoche que tuve la suerte de, de poder ver En la cancha de Boca 77 a 68 ¿Es el score en el que tienen que jugar Como para poder liquidar la serie? Sí eh. Para nosotros es, es vital que ellos anoten el, el promedio que los que están haciendo. Incluso el último partido nosotros nos hubiese gustado un poquito menos. Y, y ellos cuando anotan se sienten muy cómodos, se sienten muy muy libres, empiezan a sacar ventajas y nosotros corremos detrás de la pelota. Entonces claro. eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Si bien eh, los tres partidos por ahí... fueron discos y apretados, pero me parece que bueno gimnasia el primero a pesar de ser ocho me parece que, que, que nos dominó el primer partido, el segundo me parece que fue el más parejo y, y ayer nosotros por bien por más que en un momento estemos ocho abajo llegamos a estar teníamos otra sensación de que, de que el partido volvíamos a sacar. Sí, usted ayer en el primer cuarto, después este, cuando se pudieron acomodar un poquito en defensa, que pudieron cortar este, de hecho Clancy prácticamente después en los últimos minutos no, no participó, cuando ustedes pudieron cortar ese circuito, eh, es, es fundamental, ¿no? Es, es fundamental cada uno de los protagonistas de un equipo, ¿no? Eh, ¿no? No solamente los que uno ve que anotan o los que uno ve que este, son doble doble figura, como en el caso de Pedro, o en el caso tuyo. Eh, que metiste 14 puntos o en el de Ramiro Barrio que metió 18 sino que son esas, esas pequeñas partículas que hacen que un equipo funcione para que una rotación llegue justo para que un, un, un manotazo eh, intercept, intercepte un pase y no lo deje llegar cómodo al, al tirador me parece que en eso están funcionando bien y más allá de ese primer cuarto que terminaron perdiendo por nueve, eh, por nueve no, este, por once creo que terminó el primer cuarto, eh, eh, digo, eh, a partir de ahí, ustedes le encontraron otra vez la vuelta a la defensa, más que nada, porque ya dejaron a gimnasia en trece en el segundo, en diecisiete en el tercero, y en dieciséis en el cuarto, ¿no? Sí, nos eh, lo dejamos los últimos tres cuartos en un goleado muy bajo. ¿sí? Muy bajo. Muy bajo. Eh, es lo que decís vos, eh, nosotros cuando estamos, eh, los cinco que están en la cancha, estamos bien, ya sea algunos para, para adaptar y el otro solo para dar un, una ayuda o un extra paz, eh, eso nos marca a nosotros que estamos, que estamos bien, que estamos los cinco metidos en el partido. La verdad que, como te dije al principio de la nota, eh, todos los partidos han a resaltado a diferentes jugadores en diferentes rubros, así que eso es. Por ahí lo más importante para nosotros. Y en ataque están mucho más controlados, ¿no? Como, como sabiendo por ahí en algún momento de la temporada, que no fue una temporada regular ni muy buena, este, no tuvieron el, el, el norte de decir, bueno, esta es nuestra primera opción defensiva, tenemos que jugar ordenado Pero se los ve ahora mucho más este, tranquilos, mucho más ordenados. Eh, Pedro amenazando siempre en el eje de cancha con, con el tiro de tres puntos. Vos desde el poste bajo generando... juego permanentemente, Ramírez Barrio con potencia pero contenido, tampoco es que va y tira lo loco, por ahí ayer un par de tiros a la carrera este, sin rebote, eh, Jonathan teniendo un poquito los hilos de, del partido y cuando no está Trace, ayer tuvo un gran partido Luca Fagiano que jugó un muy buen juego, que no solamente convirtió y fue uno de los goleadores, sino que también Eh, ...hizo a jugar, corrió cuando el equipo podía correr... ...que tenía ventaja... ...y frenó la pelota cuando... ...y jugó al poste bajo con vos... ...donde generalmente generan juego... ...eso también hace, eh, por otro lado... ...tener después un, un buen balance defensivo... no ...la buena selección de tiros... Sí, bueno... ...primero lo de Lucas ayer, la verdad fue increíble... ...jugó partidazo... En, en los dos sí, costados, porque atrás a De Los Santos lo marcó muy bien también... Ah, no, los dos costados fue increíble... ...pero volviendo un poquito hay que me decís ...que estamos más tranquilos en ataque... Me parece que es todo producto de, de nuestra defensa. Nosotros cuando defendemos bien, eh, vamos a la oficina muy tranquilos, eh, con paciencia. Lo contrario nos pasa cuando nos anotan ahí, ya por ahí uno con, con querer mejorar la situación, por ahí dice, se apresura y toma tiros creyendo que está bien o queriendo hacer cosas eh, de más por el equipo. Entonces por ahí... la clave nuestra arranca en estos partidos desde, desde atrás. Eh, claro. La buena defensa después te da una tranquilidad eh, para atacar. sabes que, que las cosas atrás las hiciste bien, así que adelante tenés como un crey, como más relajado y no con esa presión de tener que, que anotar. Claro, claro. Se lo ve mucho más relajado. Eso es una realidad también. Me parece que es como que el, el... terminó el peso de la temporada, que por ahí fue... este para ustedes independientemente del calendario de la cantidad de partidos larga en, en otro sentido mentalmente larga y me parece que esta esta cosa del el refresh de los playoffs esta cosa de, de volver a comenzar el campeonato me parece como que los puso más más tranquilo de lo que venían jugando sí, no, en realidad los playoffs es un, un torneo aparte como tratar de hacer borrón y, y cuenta nueva y un poco eso es nos lo que hicimos nosotros me parece que si comparás estos estos tres partidos del playoff eh, creo que en contados partidos del año jugamos así sí no eh, casi ninguno yo quiero por ahí recalcar mucho el trabajo defensivo de de solidaridad mucha solidaridad de, entre todos tratando de, de dar un, una mano extra para para ayudar eh, y, y se basa todo en eso en, en nuestro caso podemos correr podemos jugar más tranquilo ...nos pasamos más la bola cuando defendemos bien... ...cuando no defendemos bien... ...aparecen en tiros malos... Eh, ...pérdidas... ...así que bueno... ...de momento... ...tratar de seguir jugando... De, ...defendiendo de esta manera... Y, que vos no tenés mucho que, ...y vos tenés mucho que ver... ...yo sé que el equipo, no me lo vas a decir a mí... ...pero tenés mucho que ver en cuanto a... ...a la parte defensiva porque... ...hablás permanentemente... ...saltás y cambiás... ...quedás con uno más chico y vas igual... Este, te hundís en la pintura y te fajás con un grande, tenés que defender a un tres, vas y defendés a un tres, eh, haces un gran trabajo defensivo, eh, y adelante eh, Adelante ese movimiento de pie que tenés realmente es, es muy bueno, eh, te, te, te, te dejan un poquito mal cuando te regalan el tiro de tres puntos, ahí ya no te, ahí ya no te doy la derecha, pero bueno, algún defecto hay que tener, ¿no? Bueno sí, sí, eh, eh, cada uno a lo suyo, eh, la verdad que sí. La verdad que que me dejen el tiro de tren no, no es incómodo para nada, porque toda la vida jugué así, o sea, que es, como, es normal para mí. Sí. Sí, de, después en defensa, sí, bueno, es eh, en defensa hay que, que colaborar donde se pueda, ¿no? En playoff ya es un manito extra al que está teniendo dificultades. Por sí. ejemplo, durante la liga, eh, si no no puede uno, le dice dale, eh, meterle un poquito más porque... Estás, estás muy tranquilo atrás, ahora ya es ayudar a ese que no puede. Y te ahora digo, lo, no. veo, lo veo y me pone muy contento, lo veo recontra-enchufado a Pedro Calderón. La noche de Pedro fue, metió dos tapones, momento decisivo, habla, grita, hasta en un momento se ahogó porque metió un triple y después <risa> metió una tapa en defensa. Está muy bien, Pedro. Sí, sí, no, tampoco Lo quememos, pero la verdad que está increíble. Lo que pasa que también Pedro es jugador más grande que tenemos, tiene muchísimas ligas, es experimentado y, y sabe cuándo hacer ese, ese ajuste, ¿no? Eh, él, te digo, está en su mejor momento y justo en nuestro yo, Tampoco es coincidencia, tampoco no, claro, claro. coincidió. Es un jugador experimentado que, que tiene muchos años en esto y, y sabe sabe que los bueno. partidos se juegan diferentes. Se ha traído un punto de Comodoro, se ha ganado un punto de local, la serie no, no está para nada cerrada, Comodoro puede ganar tranquilamente mañana, que la Boca se me haga a un lado, está pensando Matías Andes, y tiene razón, como también puede ganar Boca Junior. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes se queden con la serie? ¿Qué tiene que pasar para que mañana puedan meter el tercer punto decisivo? Entonces, para ganar eh, sería un poco... lo que sucedió ayer, defender duro y que, tratar de que ellos también bajarle un poquito el porcentaje de, de tiros de, de tres puntos que ayer erraron y que por ahí meten dos triples más y es otra historia, o sea que es una serie muy muy cerrada que en cualquier situación te puede cambiar el, el rumbo del playoff porque si bien ahora nosotros estamos con ventaja pero en el caso que debe pasar lo peor para nosotros después de ir a un quinto a Comodoro Para mí eso sería bastante duro claro claro claro seguro seguro seguro bueno Mati en lo personal eh, cómo evaluás hasta aquí tu temporada a mí me gustó me gustó mucho lo que lo que hiciste toda la temporada eh, independientemente de vos que tuviste unos partidos parados por un problemita que tuviste pero me gustó mucho me gustó mucho tu, tu participación en Boca la verdad que, que me considero que este año bastante regular ni, ni increíble ni ni menos, por ahí parejo, parejito todo todo el año, este, si bien esa parte de un golpe en la pierna, me dejó fuera unos días y, y justo coincidió con, con que el equipo no no estuvo no estuvo bien entonces por ahí se se notó demasiado la, la ausencia por por casualidad de que no estuve y, y no se ganó, no se jugó bien este ...pero en, en sí... ...me parece que regular... ...regular una pareja... ...no te digo ni, ni excelente... ...ni, ni medio... Bien, a, mí normal. Me, ...a mí me gustó... ...a mí me parece que fue más que regular... ...fue más que regular... ...muchas bueno, gracias... ...este... Gracias. Y, ...y cuál es tu futuro... ...¿pensás quedarte en Boca... ...tenés contrato o no tenés contrato... ...eh... ...ganar el mañana... Sí, ...ganar sí. mañana es el futuro... ...que nos queda... Eh, ...no... ...ni pienso en nada más... Al, ...más allá del jueves... ...pero te gustaría quedarte... estoy cómodo en Boca estoy cómodo en Boca, pero ganar eh, mañana ganar mañana, se verá después hay que, ¿qué pasa? importante para, para mí en este momento es, es enfocarme en el juego. bueno, bueno, me parece correcto Mati, un beso enorme gracias por el contacto, saludo a tu hermosa familia nos estamos viendo, mañana vamos a hacer Weber este, Bahía Vázquez frente a Peñarol de Mar del Plata estaremos siguiendo las alternativas de de Boca y, y Gimnasia de Comodoro a través de las redes sociales y de internet, así que lo mejor para mañana. Bueno, gracias. Un abrazo a todos. Matías Andes, el ala pivot de Boca Junior, de gran actuación anoche. Boca puso la serie